La otra oreja latinoamericana. Y segunda parte del segundo programa de Son Jarocho. Aquí con Marisol, con Omar, con Humberto. Por la otra oreja, desde Comal y Lel y desde Chiapas hacia el mundo. ¿no? Tantas radios que están permitiendo que muchos oyentes y también por internet, ¿no?, pongan la otra oreja y Marisol con qué seguimos musicalmente. Eh, ah, bueno, va a ver, vamos a cantar eh un son de un bueno, es un una canción que hicimos en la comunidad de de San Isidro Sina Cantán, una comunidad autónoma que recién iniciaba eh cuando la compusimos su autonomía, estaban comenzando ellos celebrando que que iniciaban, se apropiaban de su escuelita, se apropiaban de sus tierras y esta canción es, bueno, es conversada en en Tzotzil, que es una una lengua indígena de la zona de los Altos de aquí de Chiapas. Eh y los demás versos son en en español y es con sobre el, un son tradicional, digamos, la estructura es sobre el son tradicional del Butequito. Bien, en vivo, eh aquí por la otra oreja con Marisol, con Omar, con Humberto. <música> Las montañas tienen toda la sabiduría. En este pueblo estamos buscando ya nuestra autonomía. La tierra y las montañas tienen toda la sabiduría. Yachay, yachay, yeah. como el telar con el conocimiento tejeremos nuestra libertad. Yachiyachiyé. Te kinik, ta hel te kik, kushe hel te kik Genik, naha lte glich, gosch le halt die ge nilel.org Mirada colectiva. Mirada colectiva. Estás escuchando según La otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Algo sonó grabado. Y volvemos a esta otra oreja de Son Jarocho eh con compartiendo esta tarde con Marisol, con Marco, con Humberto en esta otra tarde con lluvias, nublados de San Cristóbal de las Casas, pero con con bonitas personas, con un aire que se respira este muy interesante, ¿no? de, de luchas donde el centro está Uh, tomado no solamente por algunos que suponen hacer un festival dicen cervantino, que es lo menos cervantino que hay, pero también están los maestros, yeah. están en las carpas de los maestros más de 60 días en en huelga y y parados, y haciendo su plantón, su sus carpas, ¿no? y permaneciendo en la plaza central de San Cristóbal de las Casas en el zócalo en la Plaza de la Resistencia. Algunos la llaman Plaza de la Paz, no oficialmente, pero la la Plaza de la de la Resistencia para ellos y dando el ejemplo, ¿no? Los maestros siguen enseñando sin dar clases, pero siguen enseñando. Y estamos aquí compartiendo el son jarocho en este programa con Marisol Conomar, con Humberto Y ahora musicalmente seguimos con. Bueno, pues ahora vamos a escuchar eh una canción de Patricio Hidalgo. Patricio Hidalgo es nieto de Don Arcadio, este jaranero revolucionario, jaranero de la revolución que que que compuso esta de estos versos de de su experiencia de, de lucha y que lo tomaron después todos todos los demás, no los nuevos, los nuevos jaraneros, lo, lo retomamos subversada y Patricio Hidalgo es nieto de este de este jaranero de la revolución y continúa con la tradición del son y y este son que escucharemos ahora es composición de de él, de de Patricio Hidalgo que que que lo que que lo, bueno, lo canta él con con su grupo Chuchumbé. Y se llama La Caña. Escuchamos entonces La Caña por la otra oreja. la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto, y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, caña dulce caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que ven dulzando la vida, caña dulce caña brava, caña le lo le yola, que yo soy como la caña que yo soy como la caña que crece en la inmensidad. Siente el dolor por en la tierra sembrada por la injusticia y dolo mirando el sol acostada del pueblo trabajador del pueblo trabajador te ves el surco mojada del pueblo trabajador mirando el sol acostada del pueblo trabajador del pueblo trabajador te ves el surco mojada del pueblo Caña brava, cáñale lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece la intensidad. que se derrocha en la tierra del sur Caña dulce engaña brava caña le lo le lore que yo soy como la caña que yo soy como la caña pues nunca me moriré Caña dulce engaña brava caña le lo le lola que yo soy como la caña que yo soy como la caña que crece la indolencia Cañalera, hermanos si te has perdido dentro de la cañalera. Lancen en el aire una espiga que te sirva de bandera, que te sirva de bandera. Lancen en el aire una espiga que te sirva de bandera. Lancen en el aire una espiga que te sirva de bandera, que te sirva de bandera. Lancen en el aire una espiga que te sirva de band Como la caña que yo soy como la caña que me queman y no muero Caña dulce caña brava caña lelole y lola que yo soy como la caña que yo soy como la caña que crece en la inmensidad esta otra oreja latinoamericana. Más eh, vamos a pensar esto de latinoamericana, ¿eh? este concepto de latino, ¿qué es esto? Este vamos a vamos a pensar otra manera de decirlo, no solamente en el programa, ¿no? Pero mm, damos mm, mecánicamente muchos conceptos este sin pensarlo bien y este es buen momento para para pensarlo, ¿no? Un poco tarde, pero este nos toca ahora. Eh y en son como cómo hacemos un americano un, uno de este continente, de estas tierras del sur al norte. Bueno, pues este, exacto, ¿no? Es eh, América Latina es un nombre que que no no, no nos no nos nombra para <risas> para para redundar. No nos nombra a nosotros, ¿no? Entonces, eh los pueblos eh, eh nativos se comienzan a a pronunciar con con esta denominación Avia Yala, ahora que es una una voz eh nativa de origen quechua eh mm -hmm. de un pueblo eh, originario de aquí que nombra este esta parte del territorio del del planeta, ¿no? Sí, pero nombra fundamentalmente a los de Sudamérica no tampoco incluye tampoco, sí. a los que hoy por hoy habitan lo que decimos Norteamérica. Entonces también no se le Sin da embargo, un bueno, momento. se va acercando ya más, ¿no? Eh, sí, <ríe> Como sí. Como es una sí, voz de, de nosotros, digamos aproximación, pero vamos a tener que reinventar, resignificar, no resignificar los los nombres anteriores, sino darle realmente el el el valor a las palabras, ¿no? Y claro, tanto claro. aprendemos por acá. Claro, claro. Sí, bueno, y eso nos lleva a reflexionar en en en nosotros, ¿no? En en nuestra en nuestra descolonización que que urge, que urge trabajar para nombrarnos con nuestros propios nombres y valorar eh, a nuestra tierra y a nuestras raíces, a nuestros pueblos, que es donde está la verdadera riqueza, toda la diversidad de nuestra de nuestra avia yala o de nuestra América Latina por nombrar con con con con esto que que alcanzamos a expresar, ¿no? Y en son pues eh es una composición también con jaranas, pero con un ritmo un poquito más más parecido a una cumbia. Tampoco es una cumbia, por supuesto, pero pero se parece el el ritmo Pero vale digamos, bailarla, ¿no? ¿no? Pero vale bailarla, por supuesto. Ahí están los supuesto. compañeros preparándose y lo vemos a Val este lustrándose los zapatos para el próximo zapateo también. Venga. <risa>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 Es canto sagrado de vida Su tierra es el vientre que a todos anida Su tierra es el vientre que a todos anida Selva, desierto y montaña América es lucha que a los pueblos baña Es la tierra, es el viento, es el agua que emana América es siempre bosque de maneras escuchando por la otra oreja. Y volvemos a esta a otra oreja. Todos sabemos que vale poco la moneda del poder. Pero también es un tema, ¿no? Tal sí, sí, sí, de los de de los poemas de la Sierra de Jichu, otra vez de Guillermo Velázquez, que es este gran poeta de la tierra. Es un, de verdad un gran poeta, un muy buen compositor y luchador social que que bueno compone eh canta por todo el mundo con con sus leones de la Sierra de Hichhu, son de del estado del que soy originaria, de ahí de de Guanajuato. Eh, esonguasteco y y es de lucha, es de lucha de lucha social. Este tema lo hace eh en colaboración de con con Óscar Chávez. Ahí está eh amigo, también Óscar Chávez, también lector de otro de los cuentos del subcomandante insurgente Marcos en el proyecto Habrá una vez inspirado en los otros cuentos esa producción de la red de solidaridad con Chiapas de Argentina. Eh vamos a escuchar entonces Vale poco la moneda del poder. Vale Chané que soy danzante, que transito de la gloria a los infiernos. Yo me burlo de los dioses y gobiernos y a lo eterno como un hilo desafiante. Yo lo ensarto en la aguja del instante, campo y tablas, lotería, vuelvo a nacer. Con mis ojos de poeta puedo ver lo escondido y el valor de las personas. Poco valen el poder y las coronas Vale poco la moneda del poder Y aunque la moneda engñoso y es muy cruel, hoy abrazos, besamanos y guaruras, periodistas lambiscones, apreturas, y mañana ni las moscas detrás de él. Se consume la ilusión como un papel, terminada su fugaz razón de ser. Pobres Judas que al final se han de meser sobre el pueblo que los burla y se hace bola. A prenderles un cuetote por la cola. Y este programa se termina. Segundo programa de Son Jarocho por la otra oreja. Con los compañeros acá, con Marisol, con Omar, con Humberto. Y siempre terminamos con una versión, una subversión de hasta siempre. Este tema de Carlos Puebla... Y exclusivo para La Otra Oreja, Marisol, Omar y Humberto, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, esta noche, y para algunos oyentes que ponen La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria, siempre.